Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, contó en, en Periodismo Turno Mañana que se reunirá la mesa agropecuaria. Discutirán un plan de lucha para enfrentar la crisis que causó la sequía. Bueno, sí, estamos ante un déficit hídrico que se ha agudizado los últimos 20 o 30 días, la que la falta de lluvia en el mes de septiembre eh, recrudeció eh, un periodo que venía de baja lluvia, así que eh, lo hemos estado esperando a ver si se revertía esta situación climática y viendo que va a persistir, eh, mañana se está reuniendo la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria haciendo un análisis de los diferentes departamentos de la provincia para así ver la factibilidad de declarar áreas en emergencia por sequía. Así que bueno, eso va a surgir mañana en la reunión de la mesa y ahí estaremos definiendo el área afectada y seguramente daremos algún tipo de medida para ayudar al sector. La Corte Suprema falló en contra del Gobierno Nacional y lo obliga a compensar a La Pampa por la coparticipación del IVA y ganancias. Hernán Pérez Araujo, procurador de rentas de la provincia, celebró el fallo y aseguró que continuará defendiendo los intereses de las y los pampeanos. Debemos recurrir en defensa de los intereses de los pampeanos y pampeanas ante los oídos sordos del, del Gobierno Nacional. En este caso está claro dos decretos necesidad y urgencia de Macri, eh, inmiscuyéndose en materia comparticipable, afectando los fondos de, de todas las provincias, de las cuales 15 acudimos a la Corte para pedir estas medidas cautelares que eh, no van contra el fondo de la cuestión digamos este, sino contra la afectación de los recursos provinciales y es lo que ha dicho el Corte que eh, la disminución de IVA y de ganancias este, sea efectiva pero con la parte correspondiente al, al Gobierno Nacional quien es el que ha tomado la, la medida de manera unilateral e inconsulta e intempestiva además este, sin, sin consulta previa con las provincias sin negociación alguna Esto además fue advertido por los gobernadores quienes se juntaron en el CFI y habían dictadas las dos medidas del, del presidente. Por ahí, un tanto sorpresivamente para algunos, ha, ha fallado con, con tres votos positivos, una disidencia y una abstención de, a favor del, del pedido de la Pampa y de otras 14 provincias, vale decirlo. Otra denuncia contra una autoridad de la CPE. Nahuel Lino, delegado gremial de Luz y Fuerza, en diálogo con nuestro cronista de exteriores, sostuvo que un compañero fue despedido por ser homosexual. La denuncia es contra Rubén Martín, jefe de maestranza por dichos homofóbicos. Hay una nueva denuncia, pero con las características muy similares a las de Norma Ruiz. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, hay, hay un compañero que tuvo que irse que no trabaja más en la, en la cooperativa uh -huh. debido a su elección sexual, eh, la cual al jefe no le gustaba, no le convencía, es un, es un hombre homofóbico, es un hombre eh, perseguidor, es un hombre que maltrata a los empleados. Rubén Martín, y bueno, como no le gustaba, eh, el día que su contrato vence lo dejaron afuera, uh -huh. a pesar de que no había ningún tipo de, de, eh, de, causa. O sea, no, de causa, no lo habían visto hacer mal sus tareas, no bueno, nada de eso, y sin embargo quedó, quedó afuera. Acuerdo paritario para trabajadoras y trabajadores de las terapias intensivas, Liliana Rechimón, Delegada gremial de ATE, contó los detalles del logro en periodismo turno mañana. La nueva normativa fue aprobada ayer y ya se está implementando, aseguró. Vamos a firmar el acuerdo para las otras terapias. Eh, más adelante, cuando se reincorpore más gente, porque hay déficit de enfermería, de trabajadores. De, así que, este, lo, ni bien lo tengamos, lo vamos a... Desde ese momento no dejamos de preguntar y de presionar solicitándose... Eh, se replique las seis horas de las otras. Y se suman a ese reclamo de las otras terapias UPCN y Citrasab. Ah. En el primer momento eh, lo hicimos lo hicimos en soledad. Mm. En con los compañeros y compañeras. Sí, la compañera Mirta Viola siempre se solidarizó, se arrimó para ver si necesitábamos algo, eso hay que decirlo porque amerita la compañera. Esto que pasó ayer para nosotros es histórico, para nosotras fundamentalmente las que hicimos en el informe que... Por ahí no se conocen las cosas que hacemos las mujeres dentro de los sindicatos. Pues llevo dos años ese informe a Cecilia y a quien te habla.